te mostré mi amor, ya ves hoy te perdido y no quieres saber tal vez lo cruel que es mi dolor, te di mi corazón mujer y no recuerdas que siempre te decía cuando te acariciaba que nunca me falte la luz de tus ojos, que siempre te decía cuando te acariciaba que nunca de mirar porque tus ojos